Para seguir tratando este tema, porque ese barrio lo más fuerte no es el único que está sufriendo eh, la urgencia habitacional, estamos en comunicación con Olga Andrada del asentamiento El Amanecer, eh, aquí también en la ciudad de Santa Rosa. Olga, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, bien, acá estamos, con un poco de frío, sí. soportando el, los primos estos que se han venido, Me imagino, sí. eh, eh Olga, el reclamo de eh, que atiendan la situación habitacional que tienen ahí vecinos y vecinas y familias enteras del asentamiento del Amanecer, eh, me imagino. Sí. Eh y bueno, acá seguimos como siempre, nosotros vamos a va a ser 20 años en octubre que de este año que hace que estamos acá y seguimos siempre igual. Eh no, no no hay no hay ayuda O sea, la municipalidad ha traído cuando hemos estado alguna familia ha estado muy muy mal, que se le va el techo, que se ha mojado las cosas, vienen. Y si no no no vienen, ¿no? No te fian con nada, no hay ayuda de nadie acá, menos del gobierno, porque como esto es un predio que dicen que es municipal o es del gobierno, no, no. Claro. no tenemos ayuda. Sí, recién escuchábamos a una vecina del barrio más fuerte donde supuestamente ahí está todo en regla y no le dan ayuda, me imagino la situación de ustedes que encima los acusan de que están usurpando este una propiedad sí. municipal. Eh. Sí, sí. Y nosotros, bueno, ya le digo hace 20 años, pero nosotros estamos sin luz, sin agua, sin gas, nosotros, o sea, en realidad nosotros no tenemos nada. Eh Claro. eh tenemos alguno tenemos algunas casitas hechas, otros viven en carpa, otros viven en colectivo o en casillas y bueno, eh familias con chicos, todo que que pasan frío, claro. muchas veces pasan hambre porque la verdad que ahora con esta situación de Y oh. de los papás de acá eh trabajan en el relleno sanitario, o sea, en un horario que que les permiten a ellos porque tampoco trabajan con la empresa ni nada. Ah. Así que como no se puede trabajar, a eh, mis hijos se pasa hambre. Yo puedo ayudarles a ellos porque yo tengo un merendero y bueno, y lo que puedo recaudar de que la gente me conoce, de que me dona cosas, entonces yo voy guardando para los sábados, y los sábados me hago el merendero a ello a la tarde y que doy todo lo que consigo. Claro. Si ese de su partida ahora estaban pidiendo que que les consiguiera abrigo, camperas, pantalones, Eh Olga, eh aquello aquella que eh, familia que está escuchando eh de la ciudad y quiere dar una mano, eh cómo puede acercarle donaciones eh a usted ahí para que las reparta entre las familias. Las donaciones se acercan acá eh, a atrás es eh, atrás del relleno sanitario. Se viene si viene de la parte de de como si fuera de allá de Changomay de la Avenida Perón, se viene por las Felices y agarra por delante Casmalvina. Sigue, sigue y llega arriba acá que to por mano derecha sí. a zona quinta, de atrás el relleno sanitario. Bien. Eh podemos Y también sí. nosotros tenemos una página que es Merendero el Amanecer, ahí la gente puede ver el trabajo nuestro. Nosotros uh -huh. somos cinco personas, soy yo, mi nieta y una chica que está trabajando de un plan y mi hija que que trabajamos siempre juntas para para poder reciclar la ropa, como darla, lavarla, las zapatillas también y así este como eh es. y bueno, tenemos esa página, hicimos esa página para que la gente vea, que la vea la gente en la página para que vea el trabajo que se hace, que porque hay mucha gente que dice, "Sí, que hay merenderos que no entregan." No, no, acá se entregan porque nosotros lo subimos Estamos teniendo algún problemita eh con la llamada, eh que se nos está cortando el celular, Olga. Eh a ver si podemos eh retomarla bien. ¿Ahí me escuchás, Olga? Sí. Ah, bien. Lo que parece es que debe ser que se queda sin señal ah, sí, acá. Sí. Acá llega poco la señal. Sí, está bien. Eh me me decías que tiene la página de Facebook Merendero el Amanecer. Sí. Ah, bien. Bien. Ahí la gente puede Es más que nada para que la gente vea que las cosas que se donan se mm. entregan, porque nosotros las ponemos todas y le sacamos foto y la subimos a la página para que la gente que la donó la vea. Claro. Y eh, Olga, eh, además de alimentos para dar de comer eh, en el merendero, ¿qué qué qué estarían necesitando ahora de forma urgente? Eh me imagino por el frío algo de ropa. Sí, abrigo más que nada porque mm. vio que ya... Nosotros el sábado habíamos conseguido algo y bueno, y algo que nos trajo la señora Serviño y otras chicas más, mm. este comé es? eh entonces esa el sábado entregamos, pero sí están pidiendo abrigos, sábanas o algún acolchado, no tienen porque es para para acá, claro. porque hay mucha gente y está Es que es que viene feo. Claro. Eh, Olga, eh ¿cuántas familias más o menos viven ahí en el asentamiento? ¿Han hecho algún relevamiento? ¿Tienen algún número ustedes? Sí, nosotros sabemos que hasta ahora eh hasta este mes hay se han asentado como tres más, pero hay 32 familias viviendo acá ahora. 32, sí. Sí, treinta y dos. Hay cuarenta eh, personas, eh, o sea, cuarenta familias que algunas eh, están todavía haciéndose sus casitas, mm. haciendo reparos y esas cosas que todavía no están viviendo. Mm. Pero sí, vienen acá, están todo el día, pasan el día acá porque están alquilando, piden, ya. Eh, seguimos teniendo problemas con la señal sí. de celular de Olga. Eh, Olga, me decías que algunos van y vienen eh, durante el día. Sí, sí. Ah. Sí. Okay. Algunos todavía no se hanตาลaron bien. Otros okay. sí, familias que están instaladas ya de muchos años y bueno. Sí. Okay. Y ahora le hecho como se van criando acá, los hijos también van jun juntándose o casándose y se van haciendo su lugar también. Claro. Eh y me dice que, que tuvo un crecimiento entonces eh, de familias que se han sí. asentado en lo, en los sí. últimos meses. Sí. Sí, ah. en los últimos meses. Sí, ahora se ya Eh, debe hacer como como 3 meses atrás ya se han venido como 3, 4 familias. Claro, está bien, no, no no ha parado de crecer eso. Y y me sí, no. me imagino en este contexto eh donde la municipalidad no quiere reconocer este que las familias ahí necesitan este una vivienda, eh la ayuda de parte del municipio se hace presente o está ausente. No, no, no. Siempre estuvo ausente, mm. siempre. Ahora nosotros, por ejemplo, la familia que tuvieron con COVID, les trajeron una bolsa en los en 10 días, eh una bolsa de alimento. Claro. Pero fue la única sí. ayuda esa. La única ayuda. Después para Para... Por ahí cae en en el mes una una bolsa, pero uh. lo que pasa es que acá la gente está trabajando, por ahí se va a trabajar y los ranchitos quedan solos. Claro. Entonces vienen y no están y no se lo dejan. Ellos saben que la gente está y uh. que está trabajando, pero ellos dicen, "No, pero si no me enseña la planilla no se lo puedo dejar." Uh. Eh, en este contexto también me imagino la eh, la ayuda para poder construirse una vivienda digna eh, está ausente también. Sí, o, sí. ausente, sí, uh, la verdad sí. que sí. Bien, presente. Bien, bien. Sí. Bien, hola. Eh, así que están necesitando desde el merendero eh ayuda, eh que la comunidad si sí. es cerca y les dé una mano con alimentos y también ropa. Eh, sí. bueno, estaremos eh, recibiendo este llamados acá también desde Radio Kermés para darles una mano. Bueno, ¿Sí? bueno. Tengan muy buen día. Bueno, muchas gracias, sí. Olga. Hasta luego. Eh Bien. Olga Andrade, eh del asentamiento El Amanecer y también a cargo del merendero El Amanecer hay 32 familias que están asentadas de forma permanente, hay unas 40 eh porque hay ocho más o menos detectadas que van y vienen, eh, que se están tratando de construir este su ranchito para vivir porque no tienen una vivienda aquí en la ciudad de Santa Rosa. Seguimos. El hay radios que son del estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una, una persona. Y hay radios comunitarias, Cremes. Cremes. Radio Carmes. Radio Carmes no tiene dueño ni ideas. Radio Carmes es de todos y todas. Carmes. Eran Carmes. 106.1. La radio del pueblo.